caso estamos respirando de otra manera. Este año cambiaron muchas circunstancias con respecto al año pasado, pero en algunos casos hay algo que no cambia y que por ahí es la energía o el compromiso para llevar adelante determinados eventos. Es ¿Eh? por eso que hoy estamos eh, con la amiga Ruth Domínguez, que es del Club de Ciencias Amam... ¡Ay! Ah, Ahora me dice Ruth. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Amun Camapu. Amun Camapu, Santa Rosa, el Club de Ciencias que ya se viene con otro Expositar abajo del brazo. ¿En serio, Ruth, ya? Sí, sí, todos los, como todos los años, eh, estamos realizando, esta es la novena edición de, de Expositar, extrañamos la presencialidad, pero nos negamos a, a perder el encuentro, así que bueno, este año es la segunda vez que lo hacemos de manera... ¿Virtual? Totalmente virtual, por varias razones. Eh, en principio, como difusores de, de, de la ciencia y como formadores de, de, de conciencia ciudadana, creemos que que aunque hubiera estado hecha la, la apertura, creemos que, que esta pandemia aún no finalizó, que, que es necesario que todos tengamos conciencia de la necesidad de vacunarnos y de seguir con las medidas de cuidado. Así que volvemos a hacerlo virtual pero además porque si bien la virtualidad todo tiene sus, sus, sus cosas favorables y, y no tan favorables, la virtualidad nos ha permitido federalizar algunas cosas o que algunos, algunas chicas y chicos que antes no podían llegar de manera presencial puedan hacerlo. Y por el otro lado hay un, un cansancio de lo virtual, eh, entonces es muy, muy, muy difícil el trabajo de las asesoras y asesores con, con los chicos en los clubes de ciencias, ¿no? Eh, pero bueno, nos resistimos a, a perder este espacio de encuentro. Definitivamente es importante lo que nos estás contando acerca de la, de la necesidad que sintieron de, volver, de seguir en la virtualidad, Ruth, pero también es, este, es impresionante cómo se, cómo se registró esto que estabas diciendo, Ruth, del cansancio eh, del, de la virtualidad, del cansancio que provoca la virtualidad. Además, este, ¿quién no está sosteniendo... Todavía, hoy por hoy, este, reuniones que se vienen ejecutando de manera virtual y eh, entramos en una dinámica. Así que, ¿cómo, cómo están trabajándolo a esto con eh, chicos y chicas a quienes quieren tener participando, Ruth? Bueno, eh, te comento que esta segunda edición virtual, eh, y creemos que no va a ser la última virtual, porque... Eh, si bien no, no, no han cambiado la situación, ya somos muchos lo, los vacunados, eh, creemos que hay una, una pandemia mucho más fuerte en todos los que pueden llegar a participar de Expositar. Eh, pensemos que en, en, en nuestro evento participan chicas y chicos de, de todo el país, Y, la, y muchos latinoamericanos, y, y la malaria no, no es solamente para los argentinos, sino que a nivel mundial hay un, una dificultad económica en, en las poblaciones que, que creo que, que limita la cuestión, más allá de que fuera posible por lo, por lo sanitario, de realizar eh, eventos de esa naturaleza por los costos de traslado. Tal cual, tal cual. Además, perdón, Ruth, además, les adolescentes, digamos, son el grupo que recién ahora están teniendo acceso paulatino a la vacunación contra la COVID-19, también hay que marcarlo. Sí, o sea y en, que... El evento, en el evento nuestro participan chicas y chicos desde los 6 años hasta los 25 o hasta que hayan tal concluido cual. su primer carrera de grado, ¿no? Así que hay de, de todos los niveles, educativos, y, y sí, la virtualidad ha, ha eh, producido un cansancio, los chicos dicen, pero ¿cómo? Si los chicos están siempre con las pantallas, claro, sí, pero no es lo mismo estar en una pantalla para jugar que, que para estar eh, realizando eh, actividades de la escuela o O, aunque lo de los clubes de ciencia es no formal y los chicos tienden, inclusive aquellos que tienen a veces problemas, problemas en comillemos, eh, o que no, no, no pueden cumplir con lo que la educación formal de, de nuestras escuelas les pauta, en los clubes de ciencia son chicos que generalmente... Eh, funcionan bárbaro, ¿no? Claro, ponen bueno, ahí a... concentración, claro. mucha dedicación sí, y esfuerzo. ¿Cuál es la, la diferencia entre la educación formal y la no formal que se da en los clubes de ciencia? Los chicos trabajan directamente sobre los intereses y no in sus propios intereses que nunca están alejados de, de lo que de lo que eh, es su realidad cercana de ¿no? lo que, claro, de lo que detectan chico, como sus necesidades obvio y las de su comunidad, de su barrio de su escuela, de, de su manzana acá, vayamos a lo más chiquito de su pueblo o su provincia eh, y en ese sentido hay eh, es, es muy fuerte estaba, justamente estamos cargando eh, la, los trabajos en la plataforma y Hay eh, muchísimos trabajos eh, del área de las naturales, muchísimos eh, preocupados por cuestiones de la pandemia, muchos preocupados por el daño ambiental que causamos como especie, eh, y, y es muy fuerte. Bueno, y este año tenemos trabajos, Por supuesto de Argentina, de Salta, de Corrientes, de Entre Ríos, de, de, de Buenos Aires, de distintos lugares del país, de, de La Pampa, por supuesto. Eh, y tenemos, eh, como siempre, una gran participación eh, eh, de proyectos de, de otros países, de la patria grande, Colombia siempre está, eh, Bueno, en Paraguay nos decían, bueno, la dificultad de esto de trabajar con los chicos en la, en la virtualidad es muy, muy complejo, porque, sobre todo porque tienen muy poco acceso a la, a, a la conectividad, eh, pero tenemos de Panamá, de Guatemala, eh, de Colombia, de México y de Uruguay, por primera vez estamos súper contentos, venimos haciendo un trabajo con, con los clubes de ciencia en Uruguay, en este momento... Hay dos clubes de ciencias, eh, uno de Santa Rosa, eh, el, los Chip Técnicos, que son de, de chicos del IPEM, y, y el otro es de eh, Villa Constitución en, en, en Santa Fe, que están participando del encuentro de, eh, del encuentro de clubes de ciencia de la región de Montevideo. Muy bien, Ay, se nos cortó Ruth, Ay, se cortó con, con Ruth Domínguez, estamos conversando acerca del próximo Expositar 2021, este Club de Ciencias Amun Kamapu está anidando nuevamente en la virtualidad este nuevo encuentro que este, bueno, propone una serie de, de, eh, de investigaciones, exposición de proyectos, charlas, eh, momentos compartidos culturalmente y, eh, por supuesto, una escena de aprendizaje grupal, se podría decir, un momento de compartición científica y tecnológica, por supuesto. El compromiso es, es grande, pero además empiezan a mostrarse también como grandes los resultados a la hora de convocar a distintas personas de otros países. Ahí volvimos a la comunicación con Ruth. Ruth, ¿qué nos estabas contando? bueno, de, de la participación internacional eh, de España, Turquía y eh, este año tenemos equipos de Zambia eh, y bueno, y, y, y de Latinoamérica la alegría de tener por primera vez a, a los hermanos uruguayos y uruguayas eh, mostrando l, las cosas que los chicos y chicas eh, son capaces de hacer cuando eh, se les permite y se les da el espacio y se los incentiva. Tal cual. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando de manera virtual del 7 al 11 eh, de, de octubre. En, pueden entrar a, partir de, eh, a través de la página de Expositar. El, el día jueves va a estar eh, subida la página y van a encontrar en esa plataforma, que es un orgullo que haya sido desarrollada por integrantes de, de, de nuestra red nacional, que es la Red Arciteco, la Red Argentina de Recreación en Ciencia, Tecnología y Comunicación, y, y bueno, van a poder estar visitando los stands, la plataforma esa que es un orgullo para nosotros, está... Diseñada de una manera que es muy fácil de navegar, es casi un jueguito. Ustedes entran a la página a través de expositar.com. Les recuerdo que expositar es con I, porque es Expo, C de Ciencia, y griega. Eh, Itar por Tecnología, Ciencia y Tecnología Argentina. Muy bien. Eh, expositar.com. Y van a entrar y hay un auditorio donde se van a desarrollar, eh, después de, de, de la recepción, hay, un, hay tres están institucionales, eh, unos es del Ministerio de la Producción, otros de la CTE, que siempre está apoyando no solo eh, los eventos que realizamos, es más, el Ciencia Muncamap está en este momento funcionando ahí en ToAy. En, en un espacio que eh, es, era una antigua enfermería. Eh, y, y el otro stand es de la Exposiencia Internacional, que te, eh, el, la Exposiencia Latinoamericana de, de Milsen, de esta organización mundial, que nos había dado la sede para el 2020, la suspendimos, Y bueno, hace una semana determinamos que el año que viene no van a estar dadas las condiciones económicas para que puedan venir todos los países de Latinoamérica a Santa Rosa. Es una pena porque teníamos todo armado para el 2020, pero en noviembre del año que viene también de manera virtual eh, vamos a poder ver eh, la ciencia y la tecnología que desarrollan chicas y chicos de, de, de nuestra patria grande. Muy bien, muy bien. Bueno, me quedaba eso, Ruth, por preguntarte cuál era la participación institucional que había en este, eh, para este año. La verdad es que se siente que hay muy buena vibración en el aire, Ruth, con eh, todo lo que nos estás contando y que se agrega en esta oportunidad eh, Uruguay, además de algunos países africanos. Es impresionante. La Expositar eh, la vamos a poner al alcance de nuestra audiencia ahora en segundos. Yo ya termino de compartir eh, justamente el flyer. Eh, Ruth, te agradecemos mucho por este rato y por supuesto eh, vamos a estar contando si hay reflexiones para después de estos cinco días eh, de, de charlas, de exposición, de proyectos, de investigaciones y de compartir todo esto. Este, te vamos a tener de nuevo por acá para, para que compartas las reflexiones o los resultados de este nuevo encuentro del 2021. ¿Sabes, Ruth? Bueno, Juan Pablo, eh, quiero agradecerles porque siempre están difundiendo todo lo que hacemos y es importante porque justamente eh, lo que buscamos es llegar a, a, a toda la población con, con esto y que cada vez más chicas y chicos transiten por clubes de ciencia y vean la ciencia como lo que realmente debe ser es la posibilidad de modificar el, el mundo en el que vivimos. Buenísimo. Gracias, Ruth. Que tengan muy, muy buena semana, sobre todo estos días a partir del 7. Gracias de nuevo y hasta pronto, Ruth. No, gracias a vos. Bueno, qué importante. ¿eh? El Club Amuncamapu.